Hola, hola, muy muy buenas noches. Aquí damos comienzo a un, nuevo, a un nuevo programa de motomaníacos, la edición número 3 de nuestro programa. Estamos aquí en Tres Arroyos, en fmindyrock.com.ar. El 104.7 es el Dial, así que bueno, acá tenemos información relacionada al motociclismo. Les vamos a estar haciendo unas entrevistas、eh, telefónicas con Hernán b r u e s a s piloto de Superbike. Buenaerense, y estaremos hablando con Betty de la agrupación Dueños de Libertad, que nos va, a, nos, nos va a estar comentando de la próxima juntada que van a realizar este fin de semana, ahí en la sede de, de Punta Alta. Así que, bueno,、eh, vamos a un temito musical, y, y a, luego la t a n d a y arrancamos con la, la programación. Bueno, y este, este programa queremos dedicarlo al señor Hugo Piso, que ha desaparecido recientemente. Así que es una persona que estuvo ligada permanentemente con el motociclismo y con el automovilismo. Así que, una persona que, persona bueno, los recuerdos que uno tiene de haber arrancado con la Puma 98 y él haciendo las primeras reparaciones de esa moto. Así que, bueno. Eh, demandamos las condolencias a todos sus familiares. Y bueno,、eh, una persona que va a estar siempre presente en el mundo del motociclismo porque ha hecho muchísimo. Así que, bueno,、eh, para todas las personas que lo han conocido,、eh, una persona que la verdad que es muy, fue muy reconocida en el ambiente. Así que, bueno,、eh, le mandamos salud o a todos sus familiares. Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas: descuentos con cuenta DNI, la REA 198, esquina Reconquista. Consultas: 2983-501878. Veterinaria Don Hugo.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 1 5 6 4 6 1 3 8 Tres Arroyos. Zeusmi Vet, veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía, estudios y tratamientos oncológicos. Atención a domicilio al 2983-641836. 25 de mayo 1077. Médica veterinaria Leonela Falsetta. La salud de tu mascota es nuestra prioridad. G Motos Racing. Reparación de motos y cuatriciclos. Diagnóstico y servicio de escáner en el día. La mejor atención y responsabilidad. Atendido por su propio dueño, Fabián Fernández. G Motos. Bolívar 515. Consultas y turnos 2983-545807. Bueno, retornamos. Seguimos con Motomaníacos. Nos encontramos en FM i n d i e Rock, 104.7 MHz. Nos pueden escuchar en w w w f m i n d i e r o c k c o m a r y a través de www.caballosdemetal.com.ar. Bueno, tenemos la, nuestra llamada telefónica. Nos vamos a estar comunicando con Hernán de Bahía Blanca. Eh, él es、eh, piloto del campeonato de, de Superbike bonaerense. Así que, bueno,、eh, Hernán, ¿estás por ahí? Hola, sí, Mario, ¿cómo te va? Hola, Hernán, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Siempre es un placer、eh, darle difusión a, al motociclismo. Bueno, muchísimas gracias. bueno, Tenemos que agradecer a, a Marcelo Santillán, que gracias a él este, nos pudimos poner en contacto y que, y que estemos charlando aquí al aire con. Con lo que no vayas a contar vos sobre el campeonato b o n a e r e n s e Bueno, sí, a, también aprovecho y le agradezco a Marce, la verdad que u tipazo.、Eh, Marce, los chicos, el hijo, Teo, la mujer, la verdad que son, son unos pingazos bárbaros, súper entusiastas del motociclismo, han aprendido muchísimo、eh, y, y cada vez que tienen la oportunidad de subirse a la moto, tanto él como, como el hijo、eh, la, la aprovechan al máximo y, y la verdad que hacen, hacen grande este deporte. Sí, sí, geniales. Ellos tienen una pasión importante, así que les mandamos un saludo a toda la familia, a Marcelo y a toda su familia, que sí, están a full con el, con el motociclismo. Así que nos alegramos que pueden, que pueden darse el gusto y, y que lo s i g u e n disfrutando、eh, carrera a carrera. Que ahora viene un, una carrera dentro de poquito, ¿no es cierto? Sí, correcto.、Eh, para dar continuidad al campeonato bonaerense, que es el, el campeonato más importante que hoy en día está.、Eh, Vigente en Argentina, puesto que el, el campeonato argentino tuvo una, un, un parate、eh, y una, tenía un a un paso por, por dique seco durante el 2024.、Eh, el, el campeonato más importante que está hoy en día vigente es el b o n a e r e n s e Entonces, bueno, todos los pilotos del campeonato argentino que, que queremos seguir en la actividad, estamos participando activamente de, de este mismo y aprovechando justamente esta, esta parte de la difusión. Eh, eh, los convido a todos a, a, a Olavarría el 6,、eh, 5, 6, 7 y 8 de octubre, que es la próxima fecha, que es la fecha 8, si mal no recuerdo. En、eh, donde, bueno, nuevamente esperamos un espectáculo realmente importante, repleto de público. Y si Dios acompaña e l clima, va a ser eh, eh, un protagonista t amén. b i Espectacular, sí. sí. Así que, bueno, están ya、eh, los preparativos finales. Eh, contanos eh, cuántos pilotos consiste,、eh, con, conviven en el equipo en cada, en cada carrera.、Eh, a ver, el equipo、eh, en el que yo estoy corriendo, que es el Banqueblen Racing,、eh, a ver, dependiendo de la fecha y de, la, de, de, de, de cuál fue la, la carrera,、eh, Siempre estamos entre, entre dos y cuatro pilotos、eh, participando con, constantemente. así que, Pero bueno, tiene que ver mucho con、eh, el, el, el inicio del campeonato y tuvimos dos lesionados importantes. Entonces también hubo dos bajas grandes. Y Agu Donati, que es mi compañero de equipo en Superbike,、eh, también tuvo、eh, una rotura importante en la moto por dos caídas sucesivas、eh, que lo dejaron afuera de. De Bahía Blanca y de, probablemente de la nueva fecha de la barría, ahí estamos en contrarreloj.、Eh, si Dios quiere, la moto ya va a estar armada y i Agü va a estar participando. Y después, bueno, por supuesto, Marche de Santillán en el 300,、eh, y bueno, en cualquier momento también retorna、eh, Germán Martínez, que también tuvo una lesión muy importante, se quebró a, las dos manos, tuvo un esguiz en el tobillo, un golpe realmente fuerte. En San Nicolás, y si Dios quiere, ahora en, en a l o la Barría va a estar acompañándonos nuevamente.、Eh, bueno, y después、eh, está también、eh, Gerardo Crisafuri, que también se cayó y se quebró una muñeca en unas prácticas libres que hacía en, en Córdoba. Así que, bueno, estamos、eh, con, con el equipo un poco diezmado, pero bueno, el corazón siempre, siempre、eh, presente y, y, y el equipo también. Bien, bien, así que sí, sí, con toda la garra como siempre, pero bueno, sí, sabemos que es un deporte de riesgo y bueno,、eh, eventualmente puede haber alguna caída que por ahí esté un poquito más complicada de lo normal, no solamente roturas del, del, de la moto, sino que físicamente a veces te complique. Bueno,、eh, es un deporte de riesgo, así que bueno, uno tiene que estar, tratar de estar físicamente lo mejor posible para poder competir. Así que genial, bueno. Eh, no, eh, ver, eh, eh, este programa que vos presidís、eh, es, del, es, es claramente del palo y sabe perfectamente que la motocicleta tiene,、eh, tiene, tiene ese, ese, ese encanto, pero también,、eh, también es un poquitito cruel con, con, con los pilotos. Así que, evidentemente, eso es lo, es lo que l o hace tan divertido también ¿no? y tan apasionante.、Eh, estamos siempre、eh, coqueteando con el peligro y con, con las lesiones y sabemos. Que, que, que aquel que se sube a la moto、eh, está, está, nunca está exento. Obviamente que nadie quiere golpearse ni lastimarse ni nada por el estilo, pero en particular nuestro equipo este año ha tenido una sucesión de, de, de, de, de golpes,、eh, tanto en entrenamiento como en carrera,、eh, a ver, desafortunados que han, que, han, que han derivado en, en, en lesiones, pero generalmente、eh, a ver, eh, hemos, hemos corrido con mejor suerte. Claro, claro, sí, sí, porque a veces es rotura solamente mecánica y bueno, con un poquito más de esfuerzo o menos e s f u e r z o se puede llegar a la próxima fecha, pero bueno, cuando ya hay un problema físico se complica un poco más y bueno, a veces son lesiones leves, pero a veces son lesiones un poco más importantes que, que la verdad que te complican para hacer un, un buen desempeño y a veces no, no conviene arriesgarse cuando hay que evolucionar un poquito. El grado no, de, de lesión que uno tiene es preferible reservarse un poquito más, estar un poco mejor físicamente para la, la próxima competencia. No, tal cual, es un deporte a ver, sumamente exigente, con tanto en lo físico como en lo mental. Entonces, si, si hay un piloto que tiene alguna pequeña dolencia, por, por pequeña que sea, en realidad no, no, no está para dar el 100%.、Eh, siempre es preferible esperar a, a la recuperación total antes que volver a arriesgar o. A ver, o ir a buscar lo que no existe, ¿no? que es un buen desempeño con, con, con una merma del físico. Ten en cuenta que nosotros estamos en, en, en cualquiera de los circuitos que estamos corriendo hoy en día, un Superbike alcanza los, siempre por encima de los 260, 270 kilómetros por hora. Entonces, cualquier golpe, por más que sea una, una cuestión leve, obviamente que el, el, el existe, está dentro del, del, del cubilete, cuando salen los dados,、eh, una lesión importante o, o, o, o leve, como vos decís, pero bueno. Así todo, por ejemplo, un e s g u i n c e de tobillo que, que, que a priori sería un, una, una lesión relativamente poco importante, nos imposibilita en un montón de, de, de aspectos、eh, de, de manejo. Eh, que hace que,、bueno, que el desempeño sea、eh, en, en, en detrimento, ¿no? es decir, como si, si tenés un auto de carrera y te falta una rueda, básicamente. Así, difícilmente que con la pinto, faltándole el alerón trasero, le pueda correr a, a, como es a Albon o a, a, o a Leclerc o a cualquiera de los que, de los que están corriendo adelante. n o Sabiendo ahora que está en boga el Fórmula 1, aprovechémonos de eso. Sí, sí, tremendo. o Sí, sí, n、no, es, es totalmente como decís vos. Y viste que yo el otro día, bueno, el, el programa pasado estuve comentando de que vamos a tener un piloto a nivel mundial en Moto 3, así que, que yo comentaba que todo el mundo está hablando de Cola Pinto, pero bueno, retornamos de vuelta con un, un piloto a nivel internacional que hacía rato no, no se desarrollaba. Bueno, sí, a ver, hacía rato que no, pero. Viene del mismo origen de lo que ya tuvimos, que en realidad tiene poca trascendencia, porque,、eh, a ver, hay, hay una cuestión、eh, un poco diferenciada. O sea, el campeonato argentino ya es un semillero muy importante de pilotos, de, de, de pilotos nacidos, criados y, y, y evolucionados deportivamente y, y, y socialmente dentro de la Argentina. Eh, y después resulta que este, este, estos, los que más oportunidades tienen son los que viven afuera. Este chico,、eh, Valentino Perrone, Valentín i n Perrone, n o e v a l t Perrone, que a v es r e un excelentísimo piloto, es un, es un, la verdad que es un crack, un diferente del deporte, y, y, y está donde merece estar en m o t o 3 e n este momento, por, por su corta edad y porque la evolución es esa. Valentín,、eh, yo no creo que conozca Argentina, es, es hijo de, de padres argentinos y que por una cuestión de pasaportes y de. Y de Y de, como es, de cupos de ex, eh, extra eh, unidad, eh, comunidad, eh, la comunidad europea le permiten ingresar al MotoGP sin restarle plazas a Europa,、eh, representando a Argentina.、Eh, lo mismo pasó con Rodrigo. Rodrigo、eh, también nos representó a nosotros、eh, hace dos años atrás. Eh, también hijo de padre a r g e n t o padre o madre argentina, una cosa así, y claro, cuando vos lo escuchabas hablar, no s generaba una pasión dentro del deporte argentino, porque claro, habla en un perfecto español de España, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con Valentín Perrone, que es un, es un, un excelente piloto, pero está criado、eh, en Europa, en España, precisamente,、eh, y deportivamente también está criado en Europa. Entonces, eso hace, dentro de lo que es la pasión y de los que conocemos realmente el deporte y los que estamos dentro del deporte,、eh, nos genera un, un, es uno, unas emociones encontradas. n o Decimos, estamos contentos porque tenemos un representante, pero mucho más nos gustaría que realmente sea uno de los que estuvo codo a codo con cualquiera de nosotros pilotos,、eh, dirimiendo algún campeonato, como sí、si、pasa, por ejemplo, con Tati Mercado. o ¿no? n Tati Mercado está corriendo hoy en día en campeonatos europeos y corrió. Eh, el campeonato mundial de Superbike、eh, es realmente criado, nacido y deportivamente eh, eh, fomentado aquí en Argentina. Sí, sí, es muy cierto lo que decís vos.、Eh, por eso el otro día se había salido la, la noticia de que Franco aclaró que era argentino, nacido en Argentina, Franco. Y bueno, así,、eh, Gabriel Rodrigo,、eh, sí, es como decís vos,、eh, realmente no es. O sea, tiene el pasaporte argentino, pero no es 100% argentino. Eh, uh -huh. Y es muy, muy cierto lo que decís vos, porque la, va a ser así la representación de, de, de Valentín en el campeonato mundial. Va a ser, va a ser así: o sea, él representa a Argentina, pero en realidad él es español. Pero bueno, ha decidido representar a Argentina. Pero es como decís vos: el semillero en Argentina es muy grande.、Eh, yo veo siempre la cantidad de pilotos que compiten en Brasil. Bueno, como Agus, Agus está en Brasil también. Eh, corriendo en una categoría muy importante y veo con unos resultados muy interesantes. Eso, eso da muchísima trascendencia para los pilotos argentinos, son muy buenos en el exterior. El exterior. Bueno, como Tati, que decís vos,、eh, Tati hace muchos años que está en el extranjero y, y con buenos resultados. A veces, lamentablemente,、eh, por ahí un equipo de punta、eh, no es fácil de llegar, pero ha sido sustituido a varios pilotos que han tenido lesiones y. Y como es buenos resultados siempre el, en, el, en el exterior. Nunca desentona. A ver, lamentablemente, el, el, el condicionante que tenemos nosotros, los pilotos argentinos, tiene que ver con, con, con las cuestiones presupuestarias. Y vos bien lo dijiste.、Eh, toda la migración que hubo de pilotos argentinos que están corriendo en, en Brasil.、Eh, Están en los primeros planos. O sea, y esto es así. Y si presupuestariamente, presupuestariamente、eh, nosotros tú,、eh, tendríamos el, la capacidad de, de representar el país en Europa, en España, en Italia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, q u e d a t e recontra seguro de que no vamos a desentonar para nada. El, el nivel del pilotaje del motociclista argentino es realmente alto.、Eh, y, y bueno, y esto, por supuesto, que. Como te lo dije hace un rato, estamos muy contentos dentro del ambiente de que tengamos representante dentro del Campeonato Mundial, pero nos hubiese gustado mucho más que realmente、eh, sea uno nacido y criado aquí, deportivamente hablando, ¿no? en Argentina, el que nos represente como corresponde. ¿no? Claro, sí, sí. Quién sabe por ahí, viste, es como, como fue sumando, por ejemplo, con la selección, lo que ha logrado en el extranjero. Franco está logrando también apoyos importantes para poder estar en esa butaca y creo que por ahí tiene una chance en el 2025 de poder estar en una butaca de Fórmula 1. Y ojalá que por ahí esto sea como una semillita, que por ahí más adelante algún piloto argentino, el 100% como estábamos charlando recién, tenga la posibilidad de poder llegar al campeonato mundial. Pero por supuesto, ojalá sea el, el, el, el, el puntapié inicial de, de, de, de un nuevo campeonato. De una nueva ola de, de, de, de pilotos argentinos, s ¿no? eh, Sería fantástico. Pero bueno, para eso necesitamos mucha d i s c u s i ó n Esto que están haciendo ustedes es, es, es primordial y súper necesario.、Eh, y por eso yo siempre lo festejo, porque en realidad el tema de la cuestión presupuestaria tiene que ver con el, el interés que, de, que, que, que cualquier piloto denosta dentro de,、eh, del público, ¿no? Entonces, a través de, de ese interés que, que, que los pilotos podamos o no captar, Eh, las empresas,、eh, los capitales,、eh, aquel que quiera poner dinero, los, los canales de televisión, etcétera, etcétera. O sea, la difusión en particular,、eh, a, a ver, automáticamente ver, a se interesaría en cualquiera de nosotros. n o Hoy en día el fútbol es tan tan importante y cualquier futbolista、eh, puede tranquilamente、eh, vivir de esto、eh, y tener contratos hiper jugosos y, y, y, y todo esto que, que significa el fútbol. Por ejemplo, porque a la gente le encanta verlos. Me encanta que, que las marcas、eh, que llevan también l l e v a r l a s ellos mismos, entonces comercialmente sirve a todo el mundo y, y es por esto que claramente que, que, que, que las, a las empresas les interesa representarlos. Y、eh, esto está pasando también con Colapinto. ¿no? Colapinto es un diferente, es un tipo, es un, un chico que la verdad que es un fuera de serie.、Eh, yo tengo la suerte de, de, de conocerlo a él, al padre, etcétera, y sé que desde muy chiquitito、eh, le está poniendo muchísima garra, es un. También es un diferente,、eh, y bueno, y tuvo la suerte de que, de que la gente se diera cuenta, la gente que, que realmente importa, que son、eh, los la,、bueno, fabricantes de, de, de algunos chasis de, de, de kartings o, o, o de jefes de equipos de Fórmula 2, Fórmula 3 y ahora de Fórmula 1, se hayan dado cuenta que realmente es importante y es, y es un diferente, y es por eso que、eh, generó tanto interés y que las marcas y Los patrocinantes argentinos、eh, de una vez y para siempre、eh, se den cuenta que, que, que, el, que el capital deportivo que hay en Argentina es realmente importante y que vale la pena va, apoyarlo. ¿no? Sí, totalmente. Pues yo creo que, la verdad que exactamente no lo sé, pero creo que Cola Pinto debe ser uno de los pilotos que más apoyo está teniendo en un, en un nivel internacional, porque han llegado muchos pilotos a la Fórmula 1 y a categorías muy importantes. Pero siempre con un apoyo, o sea, muy ajustado para poder desarrollar una competencia de un año entero de, de la categoría. Y creo que, que Franco está un, en una posición que no sé si muchos lo han logrado, así que creo que, no, no, tío, que tiene una ver, chance muy importante de, de seguir estando en la Fórmula 1. Y, y lo están viendo pilotos, o sea, equipos importantes, que no es fácil de, de, de que la gente, lo, ya lo han catalogado muchos, de, de que es un, un, un chico distinto, de que se maneja de una forma. Que no, muy, no mucha gente lo ve, así que creo que tiene una chance de, muy importante de, de seguir representando a Argentina. Pero por, por supuesto, a ver,、eh, uno de, si, sin dudas, uno de los iconos de, de la Fórmula 1 mundial es Ayrton Senna. Ayrton Senna siempre fue un diferente, desde, el primer, desde los primeros inicios de, de su carrera mostró cuestiones que son completamente diferentes. Habiéndote dicho esto,、eh, con la Pinto, la primera carrera. No recuerdo ahora terminó 11, 12, 13, una cosa así. No, o sea, un número. un número,、eh, A ver, alejado del, del, del podio, pero Sena, su primer a carrera terminó 17, para que todo el mundo lo entienda, ¿no es cierto? Así que imagínate、eh, el logro que significa que con la Pinto,、eh, en el lugar en el que está y el interés que, que, que, que está despertando, no es una cosa fortuita ni, ni, ni desmesurada. Y, y a ver, y todos los canales. Y, Todas la, las empresas que lo están apoyando y demás están encontrándose que、eh, hoy en día la Fórmula 1, a partir de b a r a c u n t i no solamente en Argentina, ha tenido un crecimiento desde que Colapinto está ahí dentro,、eh, en lo que tiene que ver con la cantidad de gente que lo sigue el, el público que le interesa,、eh, que es, es exponencial. A ver,、eh, ¿y eso por qué se da? Bueno, justamente porque está en el lugar correcto, en el momento correcto. Exacto, sí, toda la razón. La verdad que es así, como decís vos, toda la razón. Ojalá que. Que se pueda volcar al motociclismo eso. Yo creo que el, el, el, el piloto está, el nivel del, del pilotaje argentino, como lo charlamos recién, está. Solamente falta el apoyo económico que, que es para poder llegar a, a poder competir a un nivel del exterior que no es fácil de llegar. Yo veo en, en Brasil hay un montón de pilotos, muchísimos pilotos que están compitiendo a nivel, como decís vos, están todos en la punta. O sea, el nivel conductivo está. Solamente、sí. falta el apoyo económico.、Claro. Que bueno, por ahí, quién sabe si no es como decía yo hace un ratito, me parece a mí que es como un puntapié. Que por ahí, quién sabe si el día de mañana no fluye, que lo, los sponsors en, se empiecen a sumar y, y que tengan chances de, de buenos pilotos de llegar a otros niveles. Sí, claro, pero a ver, tiene que ver con eso, con difusión. Y nos tiene que interesar a todos. Entonces, para que nos interese a todos, se tiene que conocer.、Eh, bien dijiste, o sea, ningún piloto argentino que va al exterior desentona. Eh, ahora, cuando está aquí es de, completamente desconocido. Ahora, va cualquiera afuera y tiene la posibilidad de conseguir ese, ese apoyo económico que le permita hacerlo y automáticamente pasa a, a ser protagonista. Entonces,、eh, lo que tenemos que hacer es eh, trabajar, eh, difundir y generar eso. ¿no? Las pasiones que se, que, que, que se generan en el exterior no son pasiones efímeras, no son cuestiones o, o cosas que, que, están,、eh, a ver, que son raras. En realidad, lo raro es que pasa acá, que no nos conoce nadie. Pero aquel que nos conoce automáticamente、eh, se apasiona de esto, porque es un deporte muy, muy, muy interesante, muy divertido.、Eh, y, y, y bueno, y tenemos la suerte de poder regresarlo. Sí, sí, bueno, desde este programa, bueno, la idea es de, de dar esa, esa difusión que por ahí no es fácil de, de verla, porque es cierto, muchos pilotos a nivel provincial, por ejemplo, El otro día hablaba con un piloto que está compitiendo en motocross acá en Tresarrollo. Y bueno, la, la verdad que yo le consulté por información. Y la verdad que nosotros mismos sabíamos en qué campeonato estaba corriendo. Y、bueno. no se saben tampoco las estadísticas de los campeonatos. Que hay que. Esa información no es tan fácil de, de, de encontrarla. bueno, yo creo que. La intención que tenemos en el programa Motomaníacos es, que, es que tengan un lugar para dar a conocer no tanto la, los, lo que están desarrollando como los campeonatos, como a su vez lo, los eventos próximos que van a desarrollar, que, que tengan un lugar para poder、eh, difundirlo. Sí, tal cual. A ver, hoy en día todo corre por, por, por, de, a ver, de la mano de las redes sociales. Entonces,、eh, lo que tenemos que difundir es、eh, aquellas páginas o, o, o, o Instagram o Facebook de, de, de los. De los campeonatos que estamos organizando, que, que estamos corriendo y participando, y a partir de ahí que esto se, se, se, se desparrame, ¿no? Entonces, para eso está el, el Superbike Bonaerense, que es SBK Bonaerense. Entonces, en Facebook, en Instagram,、eh, aquel que le interese y, y que lo pueda difundir,、eh, bienvenido sea, que se vayan sumando y, y, y bueno, en cuanto más likes y más、eh, seguidores y, y demás, esto. esto Tiende a, a ir desparramándose. Y por supuesto que cada localidad a la que nosotros vamos, eh, estamos eh, tratando de hacer、eh, conferencia s de prensa, invitar a, a, es, al público a, a, a la firma de autógrafos por parte de los pilotos y, y demás, teniendo en cuenta que el que está firmando el autógrafo,、eh, si bien está participando en un campeonato b o n a e r e n s e por ejemplo, es el mismo que cuando va, por ejemplo, a correr a, a Brasil o a Estados Unidos. Eh, están en, en las primeras planas, ¿no? En, o haciendo podios, o ganando carreras, o, o, o estando en la conversación. Así que es, es sumamente importante esta, esta difusión para que e l público le interese y al, a partir de que al público le interesa, a las empresas les interesa y el dinero de sponsorización y de. Y de Y de patrocinios y demás, empieza a aparecer, y todo esto obviamente que tiene un, un crecimiento exponencial. Aquí en Bahía Blanca, en la última carrera que hicimos,、eh, el público se hizo presente y, y hubieron más de 1500 personas en, en las gradas, lo que a las empresas les llamó la atención, y por supuesto que ahora están dispuestas a, a participar de, de, de todo lo que tenga que ver con el, con el campeonato. ¿no? Sí, sí, perfecto, es como decís vos. sí, Así que bueno, en, yo de mis redes sociales y tanto como el grupo que tenemos nosotros, Motociclistas Independientes, siempre estamos haciendo la difusión que corresponde de cada fecha, tanto como los encuentros en motazados y, y lo que es en, en competencia, así que siempre tratamos de hacer la difusión. Bueno, Hernán, bueno. Me, me gustaría que nos comentes, bueno, que nos repitas nuevamente la fecha próxima que se va a desarrollar el Campeonato Buenorense y lo que quieras agregar. Eh, y te agradecemos desde ya de, de la comunicación que has tenido con nosotros y todo lo que nos has contado. Bueno, bueno, cómo no.、Eh, próxima fecha、eh, es en Olavarría, 5, 6, 7 de octubre.、Eh, nuevamente en la,、eh, ahí en Olavarría. Vamos a hacer un, un circuito diferente a la, a la anteúltima carrera, pero nuevamente ahí en, en la ciudad.、Eh, así que toda la parte de la región que le interese, y yo esto. Me genera toda una reflexión importante de cuando yo era más chico y, y, y tenía moto, y teniendo en cuenta que el, el, hay mucho más patentamientos anuales de motos que de autos, o sea, todo el mundo o la mayor cantidad de gente que, se, que, se, que circula dentro del país lo, lo hace arriba de una moto. Eh, así que,、eh, por supuesto, que aquel que sabe andar en moto y que le gusta andar en moto,、eh, lo que tenga que ver con, con carreras de motos les tiene que divertir, les tiene que gustar, porque entienden desde un punto de vista completamente diferente a las carreras de autos y al automovilista.、Eh, entonces, el potencial que tiene de, de, de desarrollo y, y, de, y de, de crecimiento es, es, es realmente interesante, y, y grande,、e、importante, como a nivel mundial.、Eh, entonces. Eh, yo siempre lo que digo es: aquel que ve un espectáculo de, de Superbike、eh, se enamora y para siempre, y en la medida que esta información le llegue,、eh, siempre se, se va a s e r presente y va a participar activamente del, del motociclismo. Bueno, Hernán, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por c o m u n i c a r n o s Bueno, sabes que acá tenés un lugar para difundir lo, lo que desarrollen, ya sea pruebas en Bahía、vale. Blanca o, o lo que quieras comentarnos. Siempre estamos a disposición para lo que, lo que precises. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho, Mario. La verdad que、eh, es un placer. Cuando ustedes necesiten cualquier tipo de información, ya sea、eh, antes de las carreras, después de las carreras, en las propias carreras, etc., é t estoy disponible para, para hacerles hasta una especie de crónica, como para, para, para aquel que le interese que. que... Que, que les comente un poquito de cómo viene desarrollándose, por supuesto que pueden contar conmigo y, y, y con, le diría con el 90 o 100% del, del parque de motos participantes, les va a pasar exactamente lo mismo. ¿no? Perfecto, bueno, un saludo muy grande a todo el equipo, que tenga n el mejor éxito para la próxima fecha y bueno, estaremos en contacto si Dios quiere dentro de muy poquito con. Bueno, después nos contás, otro día nos comunicamos, nos contás después cómo le fue el fin de semana ese en Olavarría, así que si Dios quiere nos comunicamos en, en poco tiempo. Pero, cómo no, cómo no, por supuesto, encantado de la vida. Un abrazo muy grande, Hernán. i g u a l m e n t e gracias por la comunicación. Bueno, ahí terminamos de, de charlar y de dialogar con Hernán Bruesa, piloto del campeonato bonarense e de velocidad. Así que nos comentabas la próxima edición que va a ser en la carrera de la barría. Así que, bueno, vamos a un temito musical y seguimos con el programa Motomaníacos. Bueno, continuamos en Motomaníacos. Escuchamos el tema de la renga, que era dedicado para n é s t o r Estamos en comunicación con Betty de Punta Alta. Hola, Betty. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal,、Muy、Betty? ¿Cómo estás? Tarde, buena a Muy la buenas、audiencia. noches, ¿cómo estás? Saludos para todos. Espero estén bien. Muy bien, gracias por comunicarte. Gracias a ustedes bueno, por estar. Te llamamos para que nos comentes de, de la nueva era. De la nueva este, movida que están armando ustedes ahí en Punta Alta este, este fin de semana el lunes aniversario. Este fin de semana, el sábado 28, como todo lo hace 11 años, este es el número、eh, 11 ya,、eh, como todos los años, siempre en septiembre, ya sea una semana antes o una semana después de la primavera, lo festejamos nuestro aniversario del grupo, del grupo, de nuestro que fue agrupación, ahora estamos a otro grupo. l o s festejamos, sí. Así, sí, sí, en Villa del Mar, antes de llegar a Punta Alta por la ruta 229. Perfecto, Villa del Mar. Bueno,、eh, contanos, Mar. Betty, bueno, lo, lo hacen en la sede de ustedes, ustedes tienen su sede propia ahí en Punta Alta. Sí, tenemos sede propia. Conocemos l a i n s t a l a c i ó n e s un lugar muy lindo. Sí, calle Avenida Puerto Belgrano, 246. Sí, sí, es nuestra sede. También es un lugar que se está trabajando con Dormi para recibir a todos los motociclistas que bajan de pasada.、Eh, los esperamos, es sin costo. Así que nada, está hecho especialmente para el motociclista. Para que se quede tranquilo, ¿viste? Que ¿Cuántas Que veces viajamos yo que tengo mis recuerdos de viajar y uno no duerme tranquilo si no tiene la moto asegurada? <risa> no por nada, pero viste, te pasa. Sí, te sí, pasa. es como decimos, tenés razón, sí. Obviamente que sí. Eh, así que bueno, están cumpliendo el 11 aniversario. Bueno, dueños de, la, de Libertad、sí. de Punta Alta. Bueno, contad o n qué consiste el evento, Betty.、Eh, ¿Qué es lo que tenemos preparado? Claro, ¿qué tenés preparado para ese sábado? A las 21 horas sí, es, bueno, es el horario. Es, ese sábado,、eh, bueno, primero tenemos, obviamente, la gente que quiera venir antes, viene antes, no hay problema, arranca a las 20. Eh, con recepción tipo 21, ya largamos que va a ser hamburguesa completa.、Eh, Súper hamburguesa, que tenemos así como adentrada, y después tenemos lomo con guarnición de papa. Perfecto. Este, y después, bueno, la torta, algunas bebidas que van como vino, jugo, eso sí está con la comida también. Y después de ahí tenemos, por supuesto, los artistas. Tenemos、eh, a Tobías, que tiene 18 años, que、eh, va a cantar con su voz espectacular,、eh, solista. Y después tenemos a Sergio Volpe, que también tiene la banda con el hermano, y ahora se、sí、hizo solista, que también está escuchando escucha rock and roll, blues y todo un poco. Perfecto,、y、así que un, está... un programa bien armadito. Sí, y después, por último, está, este, hay dos bandas de rock. Este, te digo,、eh, de punta alta, eh, rock, eh, los chicos que son nuevos, es Blue, algo así se llama、eh, la banda. Y después, Mapu, Huesu, Bumapu, así. También tiene medio raro el nombre de la banda de Bahía, que, lo, que también está el Juanchi conocido, Juanchi. Yo le digo la voz del cuarteto y resulta que no era del cuarteto, tenía banda de rock. <ríe> Metí la pata, yo le hacía la publicidad.、No. la v o z del cuarteto, el Juan Chino. Son roqueros. Rock. Son r o c k e r o s No, pobre impresionante. Pibre, pobre pibe. Pobre p i b pero sabe s que lo dice la Betty. Sí, olvídate. Y yo soy como Soqueta. Vamos a m e t e la pata nomás. Pero che,、así、bueno, Betty, nada, así que、no, genial. La voz es natural, así que estamos esperando. Va a haber sorteos, premios. Te presentes y s、sí, i voy por sobre todas las cosas, voy a c a n t a r yo, por supuesto. No, tremendo eso.、Bueno, eso es, eso, es eso, el, plato de, de, el plato fuerte del aniversario. Se dan todo lo dan todos los que llegaron ahí. <risa> no, impresionante. Che, Betty,、es、bueno. No q u r a traer gente, no para echarlo. Betty, me dijeron, viste, cómo están los amigos, s í nada, los amigos siempre te acompañan.、Sí. Siempre está. Vos sos una persona siempre, que participas i e m p r e de, están, de, de muchísimos eventos. A Carlito con el sonido. Carlito de Águila de Puerto va a estar con el sonido, mi amigo. Aseguro que va a cantar porque él, viste, que más fuerte que él, que antes tenía la banda de. Eh, de, digamos, de Fortaleza. q u e te estoy hablando hace 23 años, que lo conocí yo a él, 23, 24 años, cuando cantaba y tocaba allá por Chuele, por Viezma, Río Colorado, esa zona por allá. Mira, impresionante. Andábamos. a、ah, n d á b a por todos lados, e x、sí, Y bueno,、vale. lo, nuestro estilo, nuestro estilo de vida es. í sí, sí, olvídate es, que así como decís vos. c e r y compartir en el mundo del motociclismo. Yo siempre digo, un estilo de vida o. Un fuerte que tenemos y que poco, solamente aquel que lo, que, que lo disfruta y que sale a la ruta y que vive el momento este, sabe lo que, lo que significa y lo que es. Así que nada. Y bueno, y después de esto, nosotros estamos preparando el encuentro también número 11. Decimos primer moto encuentro en Villa del Mar, también lo hacemos en la playa. Y bueno, ahí tenemos este, mucha sorpresa s s este año este, también. Este, hay muchas novedades, muchas cosas buenas. 29 de noviembre, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Los tres días es el desayuno gratis, a la hora que quieran, la cantidad que quieran, siempre hay para comer, tomar. Y el jueves, los que llegan antes, ya le preparamos este, el pollo arrollado, el pollo que, a la, este, para que compartan todo: pollo al disco. Y después el viernes tenemos guisocarrero, guiso todo sin costo. El sábado vamos a alargar la hamburguesa al mediodía también.、Eh, el domingo vamos a hacer los tallarines clásicos de, la, de quien les habla. Y bueno, nada, y así también estaremos con bandas.、Eh, ¿Qué sé yo? Mucho s juego s de estresa.、Eh, seguramente va a estar el pocho ya animando e l pocho de General Roca. Y bueno, a los 700 kilómetros, ¿ok? que l l e g a s a 700 kilómetros, a partir de 700 kilómetros no paga la entrada, la entrada va a estar por moto, 8 mil pesos, y el acompañante no paga. Y van a tener el mismo beneficio que tienen los que p a g a r n Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. s t o、sí, te i b a preguntar a preguntar de, del encuentro, que, que también en diciembre, bueno, después los vamos, nos vamos sí, a estar sí, dando a conocer más sobre la fecha del, del sí, encuentro de ustedes. Sí, sí, sí. sí, sí. Así que bueno, sí, Betty. Sí, sí. Bueno, básicamente, la que nos contaras y del próximo evento este de este fin de semana, te deseamos la mejor、sí. suerte para, para todos, para la agrupación, que, que lo disfruten, que lo pasen genial. Y bueno, un saludo muy grande para, la, para todos los colaboradores que siempre tenés al lado tuyo. Siempre, sí, el Luguito principalmente, el Luguito Pupili, que está ahí poniendo todas las garras, ¿viste? Y las ganas, por supuesto, como buen amigo, la vieja, bien de la vieja escuela, ese loco. Así que sabe lo que sale, lo que cuesta, lo que nos cuesta, juntarnos,、eh, hacer las cosas, y lo hacemos con gana, s con amor, porque son、eh, para recibir los amigos. Así que por eso estoy,、eh, ponemos tanta, tantas ganas y, y ojalá lo o p Dios nos preste vida y salud para seguir haciéndolo, ¿no? Porque a veces cuesta mucho, pero lo hacemos de corazón. Exacto, Betty. Bueno, yo te agradezco muchísimo por la comunicación, lo que quieras. Lo que quieras de nombrar para cerrar,、eh, lo que quieras convocar, lo que vos quieras. Sí,、eh, bueno, en realidad este, hay muchos eventos ahora, se respeta, como se dice,、eh, el sol sale para todos, todos los que quieran hacer eventos lo hacen, que tengan éxito, todos los que vienen ya para, para el próximo, que se va a hacer también, que hacen los chicos de acá de Corsario, el 4 hacen en Pehuancó, también les deseamos todo lo mejor en nombre del dueño de la libertad, MG. Eh, para que sea un éxito, que la pasen lindo y ahí estaremos también, por supuesto, colaborando、eh, con la presencia, aunque sea. <risa> <risa> <risa> Así que muchísimas gracias, a Mario. Me encanta que, que estén en el aire que nos puedan hacer llegar a nosotros、eh, nuestra, digamos, comunicación para poder invitar a la gente y saber que estamos acá siempre preparados para, para la ruteada o para hacer algún evento y esperarlos a los que puedan venir. Nada,、no, lo agradecidos somos nosotros, Betty. Y bueno, acá tenés un lugar para lo que precise. Siempre estamos disponibles. Acá podés dar a conocer los próximos eventos, lo que participe, lo que vos quieras. Siempre estamos a disposición de, de todo aquel que quiera dar a conocer algún evento o lo, o lo que quieran compartir. Así que te mando un beso muy grande. l e deseo un éxito importante para este sábado. Que lo disfruten mucho y, y lo mejor para todos. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias en nombre de nuestra agrupación. Y bueno, ya nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por tener el espacio y hacer, como digo, h、eh, a c escuchar r n o e s e invitar a la gente, p o d e r l hacer llegar nuestro saludo y nuestro lugar, ofrecerle para el que pueda venir y que p u e d e r quedarse, hacer trámite, lo que sea. Que hay un lugar en bueno, nuestra s e r e Genial, Betty, te mando un beso muy grande. Bueno, abrazo grande, s a l u d o para todos. Chao, chao. Gracias a toda la audiencia, hasta luego. Bueno, ahí dejamos de, de dialogar con Betty, que nos estaba contando de este próximo 28, que se va a desarrollar el aniversario de la agrupación Dueños de la Libertad de Punta Alta. a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 1 5 6 4 6 1 3 8 Tres Arroyos. Zeusmi <risa> Vet, veterinaria de pequeños animales. Clínica en general, internación, cirugía, estudios y tratamientos oncológicos.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 Del campeonato de motocross MX del Sur, que va a tener su quinta fecha este fin de semana, 28-29 de septiembre, en Tandil. Las categorías son las siguientes: principiante, mini-cross, 85 centímetros cúbicos A y B, enduro, master, promo open A y B, master A, B y C, senior y open pro. Así que bueno. Los que les interese este tipo de disciplina del motociclismo, como es el motocross,、eh, se pueden acercar a Tandil 28 y 29 de septiembre. Así que, bueno, están invitados para los que les guste participar. Tenemos un saludito acá para Nando, que nos está escuchando de la barría. Te mando un saludo muy grande. El jueves tienen su programa, Tu Moto en la Radio, así que un saludo muy grande. Bueno. Estamos cerrando.、Eh, nos quedó mucha información pendiente, pero bueno, el próximo programa lo vamos a, a desarrollar. El próximo martes cumplimos un mes en el aire. Así que, si Dios quiere, estamos ahí tratando de ver si tenemos alguna sorpresita, algunos sorteos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, la idea del próximo programa es que estén ustedes presentes, o sea, que se puedan comunicar, mandar saludos y participar de, de algún sorteo i t que t e n e m o s Proyectado para, para desarrollar. Muy agradecimientos, como siempre, a Diego, la operación técnica. Muchísimas gracias por la colaboración.、Eh, así que, bueno, recuerden que nos pueden escuchar nuevamente el viernes a las 16 horas. Queda cargado el podcast. Así que、eh, pueden escucharnos en www.fmindirock.com.ar y、eh, también nos escucharon en www.caballosdemetal.com.ar. Un saludo muy grande a todos, los que siempre están sumando, los saludos que nos mandan siempre apoyando para que sigamos para adelante. Así que, bueno,、eh, l e mandamos un saludo muy grande para todos, en general, todos los que han estado、eh, oyentes que nos han escuchado este, este programa. Un saludo muy grande y nos veremos, si Dios quiere, el próximo martes, nuevamente con Motomaníacos. Muy buenas rutas para todos.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 La 66 Va p o r s a n Luis, a b a j o e s t á Missouri, ciudad de Oklahoma, e s tan bonita h e e Verás, Amarillo, Galoo, hasta México. Flaxas, Arizona, no olvides Pomona, Grandes Olas, Rompen, San Bernardino, here.、Yeah. どうぞご覧ください。 San Luis, abajo está Missouri abajo Ciudad de Oklahoma de スタン・ウィス、アバンコスタ・ミス v リ、a j、no yeah. e Todo l ラ・ p o ス r ン・ s hacer a 全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安全安 n 安全 r 全安全安